¿Qué harías si descubrieras que todo lo que crees saber sobre la divinidad es una mentira cuidadosamente construida? Nos han enseñado a buscar a Dios en templos, en libros y en los cielos, pero nunca en el lugar más obvio, dentro de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ahí es donde habita la verdadera fuente. Hoy, en ecos de lo prohibido, nos sumergiremos en un reino que las religiones y los sistemas de poder han enterrado bajo siglos de ignorancia. El reino interior, el lugar donde la fuente original espera a que despertemos de esta ilusión. Bienvenido a Ecos de lo prohibido, donde cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. Prepárate para enfrentarte a la verdad más oscura y más liberada de todas, el verdadero reino de la divinidad está más cerca de lo que jamás imaginaste. El interior no es un concepto filosófico ni una metáfora poética. Es el núcleo de nuestra existencia, el espacio donde reside nuestra chispa divina. Los antiguos gnósticos lo llamaban el templo del alma, un fragmento de la fuente original aprisionado en un cuerpo mortal. Este reino es la conexión directa con lo divino, pero está oculto bajo capas de miedo, deseo y distracción. Es el lugar donde el alma se encuentra con lo eterno, pero acceder a él requiere despojarse de las cadenas invisibles que nos atan el mundo material. En los textos apócrifos, Jesús no habló de un paraíso celestial, sino del reino dentro de nosotros. Dijo, cuando te conozcas a ti mismo, sabrás que eres el hijo del Padre viviente. Pero esta enseñanza fue enterrada, suprimida por aquellos que deseaban mantenernos desconectados de nuestra verdadera naturaleza. Si este reino es la morada de la fuente, ¿Por qué la humanidad ha olvidado su existencia? ¿Qué fuerzas nos mantienen alejados de esta verdad fundamental? Esta desconexión no fue accidental. Durante siglos, las religiones nos enseñaron a buscar a Dios fuera de nosotros, en imágenes, en libros sagrados y en líderes espirituales pero nunca en el lugar donde siempre ha estado, nuestro reino interior. En el gnosticismo, este olvido es conocido como la caída. No una caída física, sino una pérdida de conciencia espiritual. El mundo material se convirtió en una prisión, un lugar diseñado para distraernos con placeres efímeros y miedos constantes. Mientras la puerta al reino interior se cerraba lentamente, No solo el mundo externo conspira contra nosotros. Dentro de cada uno hay guardianes, miedos, dudas y patrones de pensamiento que actúan como barreras, protegiendo el velo que cubre nuestra verdadera esencia. ¿Quién o qué ha orquestado esta desconexión? ¿Es el demiurgo, como sugiere los gnósticos, o somos nosotros mismos los que hemos elegido olvidar? Esta es la pregunta que debemos enfrentar si queremos despertar. El regreso al reino interior no es fácil. No es un camino que se recorre con los pies, sino con el alma. Es una batalla contra las ilusiones, las distracciones y los miedos que nos han mantenido dormidos durante tanto tiempo. Los antiguos místicos nos dejaron pistas, prácticas como la meditación, la contemplación y la introspección nos permiten rasgar el velo que oculta nuestra esencia divina. Estas no son solo herramientas, son llaves para abrir las puertas del reino. Jesús dijo que para entrar en el reino debemos volvernos como niños. Esto no significa ignorancia, sino pureza de intención, la capacidad de ver la verdad sin los filtros impuestos por el mundo. El reino interior no es un lugar al que llegamos. Es un estado que recordamos y ese recuerdo es el primer paso para reconectar con la fuente original. Los textos gnósticos, ocultos durante siglos, contienen secretos que las instituciones han intentado borrar de la historia. En el Evangelio de Tomás, encontramos palabras que resuenan como un eco de la verdad, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos. El Evangelio de Felipe describe el reino como un lugar donde el alma y el espíritu se unen en una danza eterna, un matrimonio sagrado que nos reconecta con la fuente. En el hinduismo, el Atman, el ser divino interior, es un reflejo directo de Brahman, la divinidad universal. Cada tradición espiritual nos ha dejado pistas, pero todas han sido distorsionadas o olvidadas. Si tantas culturas han señalado hacia el reino interior, debemos preguntarnos, ¿por qué hemos permitido que esta verdad sea enterrada? En el mundo moderno, Las distracciones son más poderosas que nunca. Redes sociales, consumismo, y una constante necesidad de validación nos mantienen atrapados en el mundo externo, lejos del reino interior. Cada notificación, cada nuevo deseo de compra, cada búsqueda de reconocimiento nos aleja más de nuestra esencia. Es un sistema diseñado para mantenernos dormidos. Pero incluso en este caos, la llamada del reino sigue presente eco que nos invita a detenernos, a cerrar los ojos y a buscar en lo más profundo de nosotros mismos. ¿Tendremos el valor de apagar el ruido y escuchar esa voz interna? Esa es la verdadera prueba. El silencio no es solo la ausencia de ruido. Es el espacio donde la verdad comienza a revelarse. En el silencio, las sombras se desvanecen y la luz del reino interior se hace visible. Los místicos hablan de la cámara del corazón, un lugar interno donde la chispa de la fuente nos espera. Este viaje no requiere palabras, sólo la valentía de escuchar. En el silencio, el velo comienza a rasgarse. La luz ilumina nuestras sombras y recordamos lo que siempre hemos sido reflejos de la fuente. El silencio es la llave. Y esa llave siempre ha estado al alcance de quienes se atrevan a buscar. El reino interior no está lejos. No está en un lugar inalcanzable, ni en textos escondidos. Está aquí, dentro de ti esperando a ser recordado. El viaje hacia la fuente original comienza con una simple pregunta, ¿quién eres realmente? Y la respuesta no está en el mundo, sino en el reino que llevas dentro. Encontrar el reino interior es un acto de rebelión. Es declarar que no seremos esclavos del ruido, del miedo y de la ignorancia. Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando. Porque en ecos de lo prohibido,